Esperar el colectivo se le hace denso. Se ilusiona con que las luces de colores a lo lejos sean las de la línea que lo deje cerca de su casa. Pero no. Vuelve a pensar en la necesidad de un auto solo para ocasiones como estas. La idea de cursos de manejo y de instructores indicándole cómo estacionar lo espanta. Es de noche. Está fresco. Las persianas bajas de los negocios evidencian un museo de grafitis. La basura se desparrama. Desde una florería se ve una tenue luz. Pasan uno tras otro colectivos de diferentes líneas. Algún intersonal. Ni señales del micro que espera Leonardo. Entonces, imagina recorridos circulares de subte... ¿Para qué hagan juego con sus pensamientos a esa hora? Una y otra vez. La misma estación. En esta ciudad, por suerte, no hay subtes. Ya suficiente con los socavones inmobiliarios. ¿Qué tipo de vida habrá debajo del asfalto? Tubos y cañerías que escapan a su visión cotidiana. ¿Alguna vez...? pensó en hacerse pasar por operario... para descender por una alcantarilla... solo para saber si era capaz... de enfrentarse a la oscuridad... y a los chillidos de las ratas... el goteo del agua maloliente... enfrentarse a algo que no sea la nuca de un taxista. Se da cuenta... Leonardo... vencido que... para llegar a su casa... no le queda otra opción... Que extender su brazo y detener uno de los taxis que se le ofrecen en la cara Como invitándolo a bailar la danza de la bandera, el reloj y la ficha Son parte del paisaje Acota en relación a los autos y camionetas que ve mal estacionados Mordiendo un cordón o devorando un garage Argentina Año verde jamás Así da por clausurada la mínima posibilidad de un diálogo, pese a haber intentado buscar una mínima complicidad en una resignación basada en lo que nos indigna. El taxista refunfuña algo y permanecerá callado durante el resto del viaje, 20 o 30 cuadras. Extraña facilidad, la de Leonardo, para ahorrarse las palabras que no quería decir. Recibirá de mala gana el vuelto y oirá que sube el volumen de la radio anclada en una emisora de amplitud modulada. El boletín de noticias informa que la humedad es del 85% y que la visibilidad es buena. Para mañana se espera cielo parcialmente nublado, desmejorando hacia la tarde-noche. Tania de la calle ah. Ve una separazione, un choc, un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces. Ah. Chico, toen se een toro, een signora, een ciego, een En sigo con La as es tu prioma no sabes y chico de 6 de Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de güey. Martes de 17-18, en Radio Nauta. Buenas tardes, estamos aquí en Ojo de Güey, nueva edición en el aire de Radio Nauta. Buenas tardes, Mauro. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, acá estamos, Ojo de Güey, compartiendo un nuevo martes con la audiencia de Radio Nauta, que puede sintonizar el 106.3 o también www.radionauta.com.ar. Un ojo para ventilar, para acercarnos a algunas cuestiones vinculadas con la música, el teatro, la literatura, el, el cine... cine. También las artes visuales, ¿Por quizás, no? la escultura. Así que todo, todo tiene que ver con, con esa mirada, con ese ojo de buey que abrimos cada martes a las 5 de la tarde y nosotros le corremos del... El, el pestillo, el pestillo. Sale, pero no, no sé, le corremos la visión hasta las 6 de la tarde. Llegué temprano a Olga Vázquez, pero tarde para el Anticucho y Salchipapa, que había hoy una jornada eh, de la que sí pudo tener noticias nuestra amiga Mari, eh, oyente de la primera hora y columnista. Eh, tenemos que renovar ahí alguna contratación, que sí estuvo con Salvador, a quienes le mandamos un saludo, estuvo comiendo manticuchos al Chipapa. Recién lo, lo crucé a Salvador, estaba allí cargando unos, unos baffles, así que lo saludé, a Mari también la saludamos, que, que nos, hizo, no, nos anotició de su presencia aquí en el Olga Vázquez en el día de hoy, así que también esperemos que pueda estar o salir telefónicamente para... Contarnos alguna cuestión vinculada al amor, o alguna, algo de la canción romántica, Exacto. o algo libre, algo lo que sea. Exacto. Bueno, en el programa del día de la fecha estará atravesado por eh, puramente vivencias personales, Un, un programa en el que nos miraremos el ombligo y hablaremos sobre la pelusa que hay en él, pero también con la intención que al que está escuchando del otro lado quizás pueda servirle algo de lo que comentaremos de aquí el más durante una hora, como por ejemplo, una incursión, así se dice incursión, al estudio Leopoldo Federico, que se encuentra allí en la sede de los estudios Ion. Ajá. Este renombrado estudio de grabación En el que por una cuestión laboral eh, Tuve la oportunidad de estar allí unas cuantas jornadas eh, Bueno, así que vine como bastante aturdido No por la música que se grabó Sino también, eh, además quiero decir Por eh, todo lo que sobrevuela allí en ese, en ese lugar Que ha disparado algunas cuestiones Como por ejemplo la musicalización de la viñeta del día de la fecha Así es la musicalización siempre corre por cuenta algún capricho a veces, en este caso está motivada por la visita que has hecho a los estudios ION y a propósito de uno de los discos de los tantos discos de la infinidad de discos del repertorio de tango, de rock, de folclore Que se han grabado en esa, en esa sala En esa sala del barrio de Balvanera En este caso arrancamos con Instantáneas Un tema grabado en, allí en guión En el año 1986 Fito Páez, Luis Alberto Espineta En una unión musical Muy joven Fito Páez, 23 años Espineta ya estaba cercano a los 40 eh, Fito cuenta que se lo cruzó en la calle, como que hubo un cruce y una invitación a participar de la grabación de La La La, que fue un disco que realmente lo, los unió y cada uno aportaba su, sus canciones, sus canciones en, en esa placa. Que una, una curiosidad de la industria que también uh -huh. atraviesa a ION o bueno, a los diferentes sellos que cada vez son, son chicos, digamos, estamos inmersos en un sistema que cada vez tiende a concentrar. La atomización. Claro, en este caso, cuando se reeditó en CD el, el vinilo, no, el, por la duración, se reeditó en un solo CD eh, allá por, lo, por, año, los, por los años 90 y quedó afuera una de Ajá. las 18 canciones, que era justamente la única que habían compuesto a, a, a cuatro manos, podemos decir, eh, Fito Páez y Luis Alberto Spinetti. ¿Sabes cómo se llamaba esa canción? ¿Cómo se llamaba? hay otra canción precisamente que era la que no estaba para los que compramos la reedición ahí de, de los 90 era la canción que faltaba que ahora se, se hizo justicia entre comillas podemos decir porque hay una edición en CD en dos, dos discos físicos que incluye las 18 canciones. Dupla que está documentada fotográficamente en las paredes del edificio que está ubicado en el barrio de Valvanera. Eh, allí están sentados en la consola, fotografiados. En la consola, así como ahora está Tamara, nuestra operadora técnica, eh, están Fito y, y el Franco Ah, mira vos. Hay una foto, sí. Así Entre es. tantas, ¿no? De tantos personajes que han pasado allí por el estudio Ion. Eh, como decíamos, esto del ombligo, del trabajo, de los estudios y, y demás. Eh, vamos a escuchar una canción del responsable que hizo que, que fuera ahí a los Estudios Guión. Estamos hablando del señor Javier Maldonado, quien hemos dialogado sí. en, este, en este programa. Eh, un tema que también se grabó allí en los Estudios Guión corresponde al track número 1 del disco Los Pasajeros. Justamente lleva ese mismo nombre, Los Pasajeros. Está, se lo voy a dedicar al señor Luciano Laitó, columnista de Leta Sermón, bien. De esta, que se emite por este, esta emisora, que hoy cumpleaños. Ah, muy bien. Incluye consejos que también, por supuesto, a todos los amigos, eh, va para ellos también. Comunicate al 451 6917, Ojo de Güey, en Radionauta. Ese baile, que querías bailar? En los pasamanos te sigo y voy. De lejos, por instancias, algo mejor. Sigue, sigue, sigue, sigue caballón veloz. El principio que tarda y comienza hoy. Ana resume mensaje en el corazón de mostrarnos un camino Mannetjes maken een pero maar eterna la niet Amigo, escucha, puedo aconsejarte zo. Het El niet es peligroso, el baile zo. Het is sé, aprenderás a buscar hasta encontrar Yo por el momento pienso, pienso que estoy considerando algún camino Será el camino de los pasajeros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 bloque aquí en Ojo de Buey escuchábamos, dijimos a Javier Maldonado haciendo Los Pasajeros de su anterior disco, la última placa discográfica grabada en el año 2015 hace ya un par de años de esto eh, se metió a Estudios Guión a grabar nuevamente en lo que es un agosto repleto de presentaciones para Javier Maldonado que estuvo un periodo de quietud, el próximo jueves, eh, pasado mañana, se presentará en Hermanos and Brothers porque el señor Gustavo Astarita, en la destilería del doctor Loquito, eh, hizo un gin un a base de jengibre Ajá. y, bueno, se unirán artísticamente y etílicamente Astarita y Maldonado para hacer la presentación de Shenzhis Gin. Shenzhis Gin, no Shenzhis Khan. No, no, Shenzhis Gin. Ah, está bien. Sí. Sí, sí. Así que bueno, con él estuve ahí en Estudios Guión, un, como dicen algunas crónicas, eh, pasé de largo porque bueno, no había un cartel de neón, alguna señalética que indicara que allí donde está emplazado eh, se encuentra Estudios Guión. Un, un, un lugar atendido por sus propios dueños. Está el ingeniero de sonido Osvaldo Acedo, que empezó a trabajar allí en los estudios guión y de repente se encontró, bueno, con el correr de los años, eh, siendo parte de la sociedad que ahora administra este, este lugar, que, bueno, tiene eh, un, una, parece una, una entrada a un conventillo La, la entrada principal tiene algunas habitaciones que dan a un espacio común, como si fuera un, uh -huh. un patio, y eh, la esperada entrada a, al estudio donde sucede la, la magia, donde uh -huh. están dedicadas horas de trabajo, tanto de técnicos como de músicos, en preparar lo que después quedará registrado y que, bueno por ejemplo, en la radio, después eh, reproducimos. Hay una... Eh, una, las puertas como de heladera Siam Con sí, esas manijas sí, sí, sí. típicas de algunos estudios Y lugares que deben cerrarse herméticamente, herméticamente Para que no salga ni entre ningún tipo de sonido Que afecte, por ejemplo, la ecualización Y la, por ejemplo, el registro fiel de los eh, instrumentos que allí son ejecutados La propia sala del estudio de Ion es, un, es Es un galpón, uh. podemos decir Que en donde una de las primeras cosas que te impacta, o por lo menos que a mí me impactó, fue ese olor mezcla de todo, de humanidad encerrada allí adentro durante años, olor a, a humedad, a, bueno, a, a madera, a, madera eh, a, a, a pucho. Es un lugar en el que ahora no se fuma, pero que el mismo Osvaldo Bacedo, eh, bueno, siempre se encarga en, en citar alguna anécdota eh, que involucra, por supuesto, a próceres del de rock nacional, del tango, de la música en definitiva popular de la República Argentina, eh, que bueno, que allí había, existían otras prácticas que con el tiempo fueron, bueno, eh, fueron cambiando. Digamos que allí se grabó Encuentro en el Estudio, para los, los que están escuchando que quizás tienen alguna imagen, es el lugar donde Lalomir hizo varias temporadas para... El canal Encuentro Así es. de este muy buen programa que era como un, una biblioteca, podemos decir como un muestrario de, de diferentes géneros musicales con precisamente Lalo Miri, el ingeniero de sonido, el portugués Da Silva, que es otro histórico allí de los estudios ION que se fundaron en el 56, hace ya más de medio siglo en 1956, allá en la calle Hipóliti en 2519, de Capital Federal. Fue un músico húngaro, Tiberio Kertets, Ajá. y su esposa Inés, quienes lo, lo fundaron en otra dirección, en las calles Medrano y Díaz Vélez, y fue una de las primeras salas particulares, un poco esa lógica de que estaba atendida quizás por sus dueños reales, los que estaban ahí no pertenecían a, los, a las discográficas de afuera, a las discográficas extranjeras, estamos hablando del año 56. Luego quedó a cargo de Fernando... Helbar, uh -huh. quien fuera el hijo del de ministro de Economía, José Gelbar, Y ya después tuvo también otro cambio de dueños, Mario y Norberto Kaminsky, quienes eran dueños de sello Microfón. También supieron tener Radio Colonia uh -huh. y estaban detrás de estas películas, la saga de la película La Carpa del Amor. Lo, tenía muy aceitada la, la, la forma de promoción, ya que vendían sus mismos artistas a través del sello, a través del cine. Y bueno, contaban con los estudios. Así que eran realmente unos... Tenían todo el circuito comercial, claro. podemos decir, en sus manos. Y bueno, así, así ella es un poco la historia del, del sello guión. Donde vas estado y donde han pasado, como decíamos, desde el polaco, Genetje, Troel, Rosa, Mercedes, Mercedes Sosa, Sosa. Charlie García también a los 80, bueno, infinidad. Ernesto de... Sábato parece que Algo. durante una temporada fue a leer... Eh, parte de su obra sí. bibliográfica que quedó Trunca y el mismo Osvaldo Acedo en estas anécdotas que va contando cada vez que se acerca a ver cómo va la cosa eh, que quedaron ahí en la biblioteca personal ya de, del estudio estudio ION un, un lugar que ofrece la posibilidad para quien está allí no solamente de churulear, sacarse selfies al lado de los micrófonos y de los equipos sino también ver cómo se desarrolla la grabación de un disco. Aprendí, por ejemplo, qué son los overdubs. ¿Sabes qué son los overdubs? Ah, a ver, over. tengo una lejana idea, pero... Son las intervenciones que se hacen posterior a la toma principal de, por ejemplo, una canción. Por ejemplo, se graba entera una canción y a vos te parece que entre el minuto 15 y el minuto 29 hay un espacio que podría ser llenado, por ejemplo, por un piano. Sí. Se graba después y se agrega digitalmente esa eso es una verdad ¿Queda algún, alguna, alguna instrumentación algún equipamiento viejo como un museo, alguna reliquia alguna grabadora de cinta? Hay una, una grabadora en la, en la cabina de operación eh, en donde eh, estuvo por ejemplo el ingeniero Maximiliano Sena, trabajando en este caso para el disco de Javier Maldonado eh, en donde bueno, se puede ver cómo era antiguamente el registro, conviven junto a la mesa, a la consola, que tiene ya sus buenos años, que es una consola no digital, sino valvular. Entonces, los músicos se encargan de resaltar que esa mesa, que tiene unos cuantos años, eh, es un, un, un aporte distintivo a lo que es Estudio Ion, en donde, bueno, como te decía eh, Mauro, uno tiene ahí el acercamiento a cuál es el rol y de qué manera labura un un profesional eh, de acuerdo a, a su lugar en el proceso de grabación. Por ejemplo, los ingenieros y sus asistentes, personas como muy tranquilas, que capaces de, de, de ecualizar eh, solamente apretando botones, uno no sabe cómo es que logran eh, lograr una, una, una mezcla de, para escuchar lo que se está, se está grabando. Eh, bueno, la serenidad con la que se puede resolver que por ejemplo el músico no se escuche, que se escuche mal, más bajo, más alto de algún instrumento, eh, es algo que por lo menos me pareció interesante, a su vez, de contrarrestarlo con el ánimo, muchas veces saltarín, de los músicos que van y vienen tocando, eh, bueno, por lo menos eh, los músicos son recurrentes, las anécdotas de los músicos y músicas del rock, Sí, acostumbrados sí. Bueno, a cierta dinámica de trabajo en donde bueno, la concentración a veces no es, eh, o la dispersión es moneda corriente. Entonces ahí el ingeniero, el técnico mediando entre esa algarabía y bueno, la cuestión más técnica, más, claro, más, más dura. Porque uno acá en la radio mismo ha, ha visto consolas que están en la, la operación técnica pero también pensando en un estudio de, de grabación, uno lo piensa casi como un tablero de avión digamos lejana distancia pero un poco todo cómo manejar toda esa serie de botones que ya a uno quizás no tan acostumbrado al rigor técnico o al rigor de las, de las pulsaciones, uh -huh. de pulsar en una consola medianamente de chica de tamaño que puede ser la, que puede tener un estudio de, de radio uno lo piensa trasladado a la música y a la cantidad de ...de mezclas, digamos, y de sonidos... ...y de cómo te puede modificar una canción... ...y cómo a partir de diferentes orquestaciones... ...te puede dar otro, otro sentido a la, a la canción... ...y la paciencia, digamos, detrás de cada mezcla. Rodríguez Larreta y Teresa Parodi... ...fueron en su momento funcionarios... ...por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y por el Ministerio de Cultura de la Nación... ...que echaron el ojo y, eh, sobre los estudios guión... ...para declarar los sitios de interés eh, cultural... Eh, tanto a nivel bueno, de la capital federal como a nivel nacional es por eso que este párrafo dedicado especialmente a los estudios guion, que en su entrada cuenta con un catálogo a manera de papelógrafo en donde están anotadas casi todas las personas que grabaron, o por lo menos las personas con eh, trascendencia eh, conocida, casi mundialmente conocida que pasaron allí por los estudios estudios Gion eh, La canción de Fito y el Flaco Spinetta, la canción de Javier Maldonado grabadas allí en Estudios Guión. También tenemos alguna otra invitación a escuchar. Sí, precisamente León Gieco, otro de los que ha pasado por Estudios Guión. En este caso, nos vamos a, ir, vamos a seguir anclados en los 80. En este caso, retrocedemos un par de años, comparación de lo que escuchamos de Spinetta Páez, principios de la década del 80, 1981. Eh, León Gieco se encontró con Santa Olalla, grabaron en Los Ángeles algunas de las canciones que forman parte de Pensar en Nada, un disco que realmente que significó como un, una revitalización, podemos decir, del sonido de de, de León Gieco y eh, un, otra parte de los temas se grabaron en Estudios Guión, precisamente estamos hablando de el año 1981 marzo y abril del año 81, así que de aquel disco vamos a escuchar La cumbia de la ciudad, un tema quizás no tan, no tan oído uno piensa ahí, está lógicamente pensar en nada, está bajo el sol de Bogotá está Soy un pobre agujero como que hay grandes temas que aún hoy continúan siendo parte del repertorio de uh -huh. De León Gieco, pero nos vamos a inclinar por la cumbia de la ciudad para esta tarde de martes aquí en la ciudad de La Plata. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Güey, una abertura en el ojo de la tormenta.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 a las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Güey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Güey. hablando sobre la marcha en Ojo de Buey, un poco fuera de micrófono, contando algunas otras cuestiones vinculadas Tropelías. al estudio, a los estudios guión, algunas actividades que estamos revisando para recomendar. Sí. Ya tendremos el, el screenshot de, de cada jueves con lo que hay que hacer más foco, hay que hacer una captura por las principales actividades que para Ojo de Buey vale la pena hacer ser mencionadas o darse darse una vuelta. Y por aquello, por aquellos instantes fuera entre programa y programa nos encontramos por alguna plataforma digital, sí. como hemos hemos mencionado La semana pasada algún documental sobre Camarón de la Isla, eh, algún sitio, algún portal o algún canal de videos como el mismo YouTube que nos acerca también en su versión completa algunas películas que ya tienen dos años o un poco más de, de estrenadas. Así fue sí. que, que dimos nos pusimos de acuerdo cada uno desde sus ojos, cada uno vio, vio por separado la, la película No va a Llegar que es como una horse movie. Exactamente. Estábamos leyendo, nos pareció una interesante descripción sobre una película que tiene básicamente como protagonistas a tres, tres caballos. Sí. Un caba eh, caballo, y dos caballos y una, y una yegua. Y una yegua. Que paren en el medio del viaje. Es verdad. Es verdad que es como la, la, nota, la nota, una de las notas distintivas ...de esta Horse Movie... No va, ...no va a llegar... ...película de segundo... ...Versetche, Cristian Constantini... ...y Tommy Lebrero... Ya, ya habían realizado, Cristian Contastini había realizado una, una serie de documentales, segundo verseche también. Tommy Lebrero, del mundo de la, de la música, le ha puesto música a, a cuatro películas previas. Sí. Y en este caso se pone el caballo, podemos decir, se pone la película y podemos decir, se pone arriba del caballo para hacer una travesía que lo lleva desde Dolores hasta el norte. Sí, exactamente. Quienes eh, no conocen a Tommy Lebrero. Eh, bueno, hay que decir que el muchacho Desde de las veces que mínimamente pude dialogar Aquí en la ciudad de La Plata Una vez que había venido a presentarse eh, Siempre que eh, se le escuchaba hablar Siempre hacía mención de su viaje pendiente eh, eh, con, los, con los caballos Es un, un muchacho de familia Bien Podría decirse eh, Que tiene, tiene campos Y su familia allí también cría caballos eh, y bueno, siempre el muchacho tuvo esta cuestión de hacer el viaje hasta que se le dio Y lo encauzó en forma de, de película documental, una horse movie eh, y, y bueno, forma parte de la tropa, de hablando ¿no? del, del, de los caballos De la tropa de cantautores eh, que están un poco retratadas en la película Charco de, eh, Cuyo guión pertenece a Martín Graciano en la película Charco, bueno, ahí aparece un poco eh, Tommy, Tommy Lebrero, quien lo interesante es que logra, eh, siendo él un, un porteño, eh, cerrar un poco el pico y nutrirse, escuchar, oír todo lo que sucede a su alrededor mientras va arriba de los, de los caballos. Y interesante varias de las cuestiones que, que, que se aborda, como cómo él va ofreciendo, Su música. a la vez que conociendo la música de los lugares que va. Que va. En lo, por los que va pasando. Eh, y bueno, así eh, conoce a varios personajes de cantina. en cada uno de los pueblos. En, por lo menos en los pueblos que, que allí muestra. Con alguna. algunos desvaríos. Como por ejemplo. Un, un viaje que le tocó hacer a Japón En el medio de la travesía sí, Que sí. aparece retratada también En, en la película eh, Y me, me interesó esto Como un, un muchacho Acostumbrado a monopolizar La, la palabra eh, Esto obviamente totalmente Desde el prejuicio eh, Muchas veces hacia, hacia los portellos eh, De monopolizar la palabra Como él logra abrirse eh, Para escuchar ...y bueno, nutrirse justamente de todo lo que va pasando a su alrededor. Dos yeguas y un potro, precisamente son los que lo acompañan... ...a lo largo de esta, de esta travesía, la película sigue bastante de, de ese galope... ...de ese andar, por diferentes paisajes, diferentes encuentros... ...un poco ese encontrarse con una realidad donde, donde no, hay, no hay robos... ...por ejemplo en un momento de la película hay un encuentro con un capataz... digamos ...donde los patrones están ausentes... Uh -huh donde siempre está la cuestión del patrón ausente, del permiso, de, de alguna comida también, alguna, de, algún des, despellejamiento ahí, ahí al paso. Y básicamente la gran, las grandes imágenes que, que dejan al, al espectador, podemos decir, siguiendo el, el ritmo, siguiendo, esperando quizás que pase algo, que vaya a pasar alguna, alguna desventura, alguna... alguna algún hecho incierto que bueno que arroje algo más más allá de lo que es una una simple andar Un simple viaje, una simple excursión y como vos decías, el encuentro con diferentes protagonistas, diferentes músicos Entre ellos Eligio Gómez, que es un joven guitarrista de Santiago del Estero Que es realmente uno de los otro de los coprotagonistas, podemos decir Una de las figuras que aparece allí a lo largo de esta hora y media de película Y realmente tiene una, una participación muy, muy destacada Sí, así es. Eh, y bueno, las, la travesía de Tommy Lebrero la, la hace siempre en comunicación telefónica con, Eso, sí. con, con su madre, que va monitoreando y horrorizándose cada vez que eh, el hijo va contando algunas desaveniencias que va teniendo en, en el viaje, ¿no? Así es, un viaje, como decíamos, que une Dolores con los valles calchaquíes de Salta. Y un viaje que precisamente es el hecho de viajar por, por viajar. También en estos tiempos donde se habla mucho de la zona de confort, donde está muy presente esa expresión, como se suelen poner de, en boga, como esa cuestión de, o de soltar también. En este caso la película es como un elogio quizás, o una muestra de testimoniar o registrar esa salida campo abierto en este caso. Y con la particularidad de, para alguien que en mi caso siente atracción por los caballos, uh -huh. pero nunca montó un caballo, también está esa fascinación por ese encuentro con, con un animal que se le reconocen quizá las mismas propiedades o las mismas cualidades que el perro, pero uno quizá le tiene como otra... Otro respeto, digamos. O no sabe cómo... Hay que saber tratarlo, digamos. que antes un perro también. Pero el perro quizás ya de por sí viene como... Con toda la carga doméstica, por así decirlo. Dicho hablando muy, muy al aire. Pero en cambio el, el caballo como que tiene otra... Ya de por sí por el tamaño mismo. Y como que tiene que uno saber cómo llevarlo. En ese caso hay apuntes en la película... Que tienen que ver con ese aprendizaje. O con esa forma de cuál es el mejor modo de... Que el hombre se haga uno con el caballo y que él sea el mejor compañero y también se, se permite esta, este acompañamiento. Exactamente, donde se plantea la, la posición filosófica e ideológica de domar al caballo sin el uso de la violencia. Claro como bueno, hacerse, eso como vos decís, hacerse une con el, con el caballo eh, y bueno, hacer que cuidarlo además y bueno, uno ahí eh, es eh, interesante también, eh, esto diría mi tía que es eh, profesora de geografía, como a lo largo de la película uno va viendo cómo va cambiando el paisaje de acuerdo a los accidentes geográficos propios sí. de la región en donde transita son algunas eh, escenas eh, con paisajes bastante impactantes eh, que hablan eh, de lo silvestre y de lo agreste que puede resultar el camino para alguien que emprenda un, justamente un viaje iniciático sí. Esta, esta especie de modalidad de viaje en donde uno por ahí no tiene bien claro cuál es el, el objetivo, de, si es que los viajes deben tener un, un objetivo, sino que se deja llevar por las circunstancias que le va proponiendo el camino. Y precisamente el, el no va a llegar. A mí cuando, cuando vos me habías hecho la, la recomendación, Matías, también me sonaba, me vino la, la reminiscencia a la, las carreras, digamos en el sentido de si va a llegar a la al disco, digamos, uh -huh. o va a llegar primero en ese caso, en este caso también tiene que ver un poco con esa, esa cuestión del viaje, pensándola en términos de si uno siempre va buscando llegar a algún lado y quizás lo, lo, el contrasentido es, bueno, pe, pensar que uno no va a llegar, sino que no se trata de, de llegar sino simplemente de, de largarse a andar y en este caso yo el título lo, lo vinculé también a ese lado como una partida que si bien va a tener un final, va, va a implicar un regreso, no tiene como un una llegada, digamos, no tiene como un destino previsto. Y también, bueno, pensándolo precisamente en el animal, me vino esa cuestión del caballo como eh, como exigido o como, eh, como esa cuestión de dar, eh, dar un resto siempre y llegar a, a, a la meta, digamos, o al disco, o bueno, en, en, en alguna otra, otro, otra jerga, como esa cuestión de dar un poco más. No va a llegar es la película que puede verse gratuitamente desde el confort. De claro. Living Comedor O incluso si tienen un buen paquete De datos en el colectivo mismo Ya que si en, en, la, en la Plataforma Youtube ponen No va a llegar Tommy Lebrero Podrán ver los 100 Minutos que eh, insume Ver la, la película De la cual vamos A escuchar una canción eh, De Tommy Lebrero que forma parte del disco Me arrepiento de todo y que se llama El cantor de los pueblos Ojo de wey, hablamos sobre la marcha También libertad otra send domingo voy al mundo en una la soy el cantor de los pueblos tradición cual fue del canto acaso soy un camino que sea De bozor, voz de oriente Soy la esponja, el viejo impostor Soy el cantor de los pueblos mi corazón De güey. Fíjate qué pasa. Siempre vive lejos, no es casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Nunca vi Últimos. Instantes aquí en Ojo de Güey, abrimos el aire nomás para dar algunos avisos parroquiales, ya dijimos que el jueves 16 se presenta Javier Maldonado a su vez en la presentación del Shin del laboratorio del doctor Loquito. Eh, el jueves también hay, una, hay nuevamente actividad en la Casa Pesi. el ciclo Piano Nobile, un nuevo canto al viento esta vez con Luz Maggio y Nacho Martí, dos cancionistas de la localidad de Trenklauken que desde la ciudad de La Plata reviven un poco la epopeya de La Pampa en el, sur de la, el centro sur de la provincia de Buenos Aires. El jueves 16, 21 horas. Eh, Nacho Martí y Luz Magio. Bien, mañana vamos a recordar, se realiza la séptima edición de Mañana es Mejor, que es un homenaje a Luis Alberto Espineta, que se hace en más de 25 espacios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, más de 500 artistas, Organiza Cultura Emergente y conduciendo a conciencia en nuestra ciudad se va a estar realizando en Celaví a partir de las 7 de la tarde. La entrada es un blog de dibujo número 5, blog de color blanco. Uh -huh. Van a estar Nahuel Pisitele, Nat Soulet, Ramiro García Morete... Manuel Cascallar, Juli Cele, a quien le mandamos un saludo. Martín Vidam, bueno, una serie de artistas. A partir de las 7, la séptima edición de Mañana es Mejor. En 55, entre 17 y 18, si me lo no recuerdo. Exactamente. Homenaje a Luis Alberto Espineta. También eh, Gisela Magri nos manda un mensaje recién, le estábamos sacando el cuero a Nacho Villabona. Gisela Magri en concierto el jueves a las 21 horas en 9 esquina 53 y el próximo domingo, esta es la última prometo, eh, por el Día de la Niñez y el Acordeón eh, hay una actividad palpitando el tercer encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, tocará María y sus Marianos. Giovanna Fusco, quien armó para la ocasión un trío de forró. Y Federico Aguirre, el responsable de la música que le pone el tono a las viñetas de cada martes aquí en Ojo de Guay. Eso, ahí cerramos. Sí. Domingo 19, 21 horas Domingo y el lunes feriado vamos Así que el lunes feriado para tener en cuenta Nosotros nos vemos el martes El martes 21, vamos a estar haciendo Ojo de Güey, aquí en Radio Nauta Le agradecemos a Tamara Camparo Que estuvo en la operación técnica Los dejamos con a la vuelta De 18 a 19 horas Chao Matías Hasta el jueves